Tenemos, creo, y me dicen a uno de los que estaba adentro de la biblioteca cuando pasó también hoy lo que pasó. Mauro、mm. se llama. Estamos acá desde Radio Encuentro, te saludamos en Vietnam. a u r o ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludan acá Karina, Camila y Walter. Buen día. Madi, Madi. Buen día, ¿cómo andan? Madi, Madi. Bien,、madre. tratando de entender y contar acá en la capital de la provincia lo que está pasando ahí. Este, recibimos imágenes esta mañana de que fue bastante violenta la cosa. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está la cosa ahora? Y bueno, ahora ya se calmó un poco la cuestión, pero al principio quisieron entrar a la biblioteca de manera violenta. Nosotros estábamos resguardando el espacio adentro con algunos compañeros. Y bueno, vivimos ese momento violento de que quisieran forzar la puerta. Y adentro le pedíamos que se calmen: que si、eh, querían entrar necesitaban una orden de allanamiento, que eso ya lo sabíamos. Así que. Eh, después de un tiempo de querer forzar la puerta, nos mostraron la orden de llenamiento y ahí también al mismo tiempo llegó la abogada. Así que de manera más calma ya le dejamos entrar.、Eh, ellos no querían identificar a todos los que estábamos adentro y, y fue lo que hicieron. Así que después de ese momento, que duró como 40 minutos más o menos, que nos pidieron los datos, etc., nos dijeron cómo era el procedimiento, se retiraron de adentro de la biblioteca, pero la posta policial. Sigue en la puerta de la biblioteca y en, en la parte de atrás también de la estación. Y, y ahora es ya un poco más flexible en el sentido de que nos dejan salir, porque nos dijeron que tenemos que ir a, a la comisaría a dejar nuestros datos también. Así que nos dejarían salir y volver a entrar. Pero en un momento no nos querían dejar、eh, volver a entrar si salíamos. Por eso nos quedábamos adentro. Porque ¿Sí? entendíamos que es un desalojo encubierto, ¿no? Si no te dejan volver a entrar, no, tienes que abandonar el espacio. Así que por eso nos manteníamos adentro de guardados.、Uh -huh. okay. Y bueno, y ahora ya se calmó un poco. Los compañeros estuvieron toda la noche apoyando afuera, acamparon. Así que queremos agradecerle a toda la gente que se acercó a apoyar, a acompañar. Y estuvo todo bien también gracias a ellos porque la policía era un montón. Y, y bueno,、eh, hubo ahí apoyo y el s u b i d o de la gente. Así que por suerte todo bien ahora. ¿Cuál era el motivo del allanamiento y por qué se libra esta orden de allanamiento, Mauro? Y ellos、eh, querían identificar a la gente que está dentro.、Mm. Entendemos que para formular cargos,、ah. para que empiece ya el proceso judicial y pueda ir la abogada、eh, a ver la causa, etc.、Eh, y bueno, nosotros en un primer momento nos negábamos a identificarnos porque no entendíamos el procedimiento, qué implicaba y todo eso, d o los nombres.、Mm. De hecho, por suerte, en un momento no lo hicimos porque ya era. Eh, imputar a la gente que estaba adentro.、Eh, así que ahí, cuando recién recibimos é n r e c i el asesoramiento,、eh, de ahí decidimos que sí, que no íbamos a identificar, que no, que no estábamos cometiendo ningún delito, pero primero queríamos saber bien, hablar con una abogada, y, y bueno, fue lo que pasó. Así que、eh, no era la manera en que nosotros pensábamos hacerlo, de manera、eh, así, con esta violencia, pero bueno, ya pasó. Eh, y bueno, la violencia simbólica sigue porque está la policía ahí y no deja que la biblioteca siga funcionando normalmente.、Eh, nosotros tenemos actividades planificadas durante la semana, ya hay talleres pensados para la comunidad y entendemos que no se van a poder hacer, pero bueno, simbólicamente algo vamos a hacer afuera.、Eh, la gente está acá aguantando, tomando mate,、eh, haciendo un fueguito. Acampando、uh -huh. y estábamos igual haciendo la cultura, <ríe> así que、uh -huh. eh, eso no nos lo pueden quitar. ¿Quiénes son? y、oh, Digo, no, ¿quiénes son? Sino, ¿cuántos eran los que estaban adentro? Digo, porque acá la imagen de que llegaron era un operativo policial muy grande. ¿Cuántos eran los que estaban adentro? Sí, éramos ocho personas y, claro, y todos los, nos identificamos. así que... Nos triplicaban en cantidad、eh, de policías que querían entrar. No pudimos ver nosotros、claro. cuánta gente era, la gente e d afuera lo pudo ver bien. Después nos llegaron imágenes, fotos, y ahí vimos que eran muchas la policía. Nosotros, por suerte, como estaba esta gente afuera, nos no iba avisando de que venía un grupo grande de policías, y ahí ya estábamos despiertos todos. Así que,、eh, nada, estábamos atentos y estábamos alertas. Bueno, ¿cómo siguen ahora en Asamblea Permanente? ¿Siguen ahí ocupando? ¿Qué les dijo la abogada? ¿Qué van a hacer? Y la abogada está ahí hablando con todos los integrantes,、eh, bueno, menos con nosotros que estamos como voceros, informando a los medios.、Eh, y estamos viendo bien cómo, cómo va a ser el procedimiento judicial、eh, y la estrategia que vamos a presentar,、eh, porque sabemos que hubo muchas desprolijidades por parte del, del municipio.、Eh, el hecho de, por ejemplo, de que hayan desalojado la biblioteca, se hayan llevado todos los libros. Y hayan hecho un inventario de ellos de manera eh, eh, como ellos mismos, digamos, hacer el inventario、sí. de lo que había dentro de la biblioteca, ya no nos garantiza que, que devuelvan todo lo que había. Por ejemplo, nos mostraron el inventario y había una computadora en la biblioteca que no figura en el inventario y otras cosas que ellos no tienen por qué saber para qué eran,、eh, qué, cómo lo utilizábamos. Por ejemplo, se hizo un taller de. De hacer puntas de flecha y había piedras adentro de la, de la biblioteca porque se usan para hacer las flechas, y eso no estaba en el inventario tampoco. Ni siquiera había entendido el valor que tiene eso para nosotros.、Mm. Así que hay muchas cosas que, que entendemos que ellos no, no entienden de, de, la, de cómo construimos la cultura nosotros, las actividades que hacemos. Por eso,、eh, bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo vamos a solucionar eso. Eh, de, y es muy importante esto de la biblioteca,、eh, de, perdón, de la computadora, porque ahí estaba el inventario de todos los libros que estaban dentro de la biblioteca. Y lamentablemente no, no teníamos una copia de eso. Quedó ahí y ahora, al no tener el inventario de los libros, tampoco vamos a poder、eh, reclamar todos los libros、eh, que, que eran de la biblioteca. Así que vamos a ver cómo solucionamos eso, por ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que. El procedimiento de la d e s prolijidad y de la violencia y de, de la irregularidad de todo esto. Mauro,、eh, esto viene de parte de. O sea, el intendente, de parte de la intendencia, ¿tienen respuestas? Eso primero y después, si, o sea, de parte de quién viene y si están siendo acompañados por algunos organismos de organizaciones sociales o algunas instituciones. O sea, ¿Quién más los está acompañando? Sí.、Eh... Y entendemos que esto es una orden directa de María e m i l i a Soria.、Eh, eso no, nos dicen el,、eh, ellos mismos. O sea, Ricardo Lasala, que es el director de Cultura,、eh, en, una, en, en la única reunión que tuvimos, el único momento de, de diálogo,、eh, nos decía que esta era una orden de María Emilia Soria, que él cumplía órdenes de ella. Así que、eh, nosotros, cuando escuchamos eso, quis, fuimos al municipio a pedir una audiencia con ella. Eh, también fuimos a turismo, tenemos、eh, notas firmadas, digamos, de los pedidos de audiencia, de, de diálogo, y, y bueno, no, ni en ningún momento se pusieron en contacto con nosotros, y era obvio que el diálogo ya estaba cortado cuando ellos、eh, judicializaron el, la cuestión.、Eh, después de eso, nosotros acudimos a organismos de, de derechos humanos para. Para que puedan mediar y pedir una mesa de diálogo. En ese momento estaban organizando, el municipio estaba organizando el 24 m el 24 de marzo del homenaje, y estaba todo de palabra. Nos decían que sí, que se iba a dar la mesa de diálogo, pero、um, después que pasó el 24 y sacaron la foto y etcétera,、eh, nos dijeron que no, que la cuestión ya estaba judicializada, que no tenían por qué conversar con nosotros. Así que.、Um, De, a partir de ese momento también、eh, nos sentimos un poco defraudados por los organismos del hecho de derechos humanos porque ellos、eh, nos decían que estaba garantizada la mesa de diálogo, pero al final no sucedió. Y así que ahora estamos viendo si todavía se puede dialogar, con ya habiendo、eh, entrado en judicialización del proceso. Y bueno, estamos a la espera. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, siempre lo dijimos. Porque era la única forma de más o menos solucionar la cuestión y de que se regularice n u e s t r a estar ahí dentro de la biblioteca.、Uh -huh. Pero bueno, ahora ya no sabemos qué va a pasar con eso. Mauro, gracias por、eh, estos minutos. í ¿Podría comentar algo que、sí. también el municipio, eso no sé si ustedes lo sabían, pero el municipio sacó un comunicado oficial en la página、uh -huh. denunciando usurpación por parte del grupo Menocone-Wen. Eh, lo que entendemos que fue a propósito, que fue una denuncia、eh, que ellos hicieron pública para generar odio contra el pueblo mapuche,、eh, porque de hecho eso fue lo que pasó. Nosotros vimos la publicación, vimos la réplica de algunos medios y vimos los comentarios que, que las hacía la gente.、Eh, sabemos que la ciudad de General Roca, acá en el territorio de Asís que Menuco,、eh, hay mucha. Eh, mucho racismo, mucho odio contra el pueblo mapuche. Después de esa denuncia pública que hizo el municipio, nosotros、eh, teníamos una b u l u f o y e también colocada dentro de la biblioteca y una noche se la robaron.、Eh, así que entendemos que eso fue producto de esa publicación y de intenciones de generar odio contra nuestra comunidad,、eh, que también、eh, entendemos que este desalojo tiene que ver con eso. Porque las últimas actividades que se desarrollaban dentro de la biblioteca estaban siendo dadas por Menocone Wen, que es un grupo que intenta、eh, generar un espacio de, de educación autónoma mapuche de la cultura, y fuimos nosotros los que convocamos al resto de la sociedad y de la comunidad para defender el espacio. Y ahí ya se abrió la cuestión, ya no era solamente Menocone Wen, sino que empezaron a haber artistas,、eh, artesanos, estudiantes、eh, en la biblioteca, y ellos son los que están revitalizando el espacio. Y nos parece la mejor forma de, de, de habitar un espacio que quiere fortalecer el arte y la cultura de manera diversa y en comunidad. Mauro, gracias por estos minutos. Vamos a estar al tanto. Ahora, entonces, lo q u el operativo sigue, ¿no? Toda la presencia policial está, pero todo lo que fue la parte tensa, violenta, ya pasó y ahora está toda la parte de identificación del procedimiento en sí judicial que se está haciendo en esta mañana en la biblioteca. ¿Es así? Sí. Así es. Bueno,、eh, ¿tu apellido, Mauro, acá para、eh, poder tenerlo en nuestro archivo sonoro? Mauro g e n z u l e s mi apellido. Gracias, Mauro. Mauro, gracias por estos minutos acá desde Radio Encuentro y en TV. Te saludamos y te abrazamos. Abrazo grande, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pau Cayal. Pau Cayal. Bueno, ahí está, poniendo un poco más de claridad por todo lo que ha pasado y por lo que eran las imágenes que hemos compartido y también el sonido de lo que ha pasado.